Muy bien, y seguimos acá en la zona norte de Córdoba Capital, más precisamente en el barrio Tropezón, cerca del eh, nuevo nudo vial que se está haciendo eh, por estas zonas, y estamos con eh, uno de los integrantes de la comisión de vecinos del barrio Tropezón, con Raúl Sánchez. Hola Raúl, ¿cómo andás? Perfectamente bien, con un poco de bronca, pero bien. Raúl, comentame qué es lo que sucedió precisamente el día de ayer con la gente que ya están trasladando a las casas que eh, no están del todo completas, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, yo pienso que aquí ha habido cosas que no nos concuerdan con lo que teníamos acordado nosotros. Porque en el acta de acuerdo firmada con la Municipalidad, la Provincia y la Nación, Eh, se decía que una vez que tuviesen terminadas las la casas, el lugar donde se iban a cambiar esta gente, recién ahí iba a pasar toda la gente a ocupar esa casa. Cosa que no ha sido así, porque nosotros hemos andado caminando el barrio ayer y estábamos viendo de que estaban las máquinas haciendo las la veredas, por ejemplo, no había vereditas. Estaban colocando grifeía, había problemas con, de otra gente que no tenía corriente eléctrica y una serie de cosas. Que agua también me, me acaban de decir acá, otra gente que no tenía agua. Ahora, lo que yo no entiendo, o no entendemos nosotros, mejor dicho, es por qué el tanto apuro, porque si el, el, el nodo vial ya había, lo habían inaugurado, ya, o sea que yo calculo que no tenían tanta, tanta prisa para llevar así intempestivamente a la gente. Estaba trabajando, estaban sacando los, los artefactos, todas sus cosas de adentro y, y una máquina volteando las paredes, tan es así de que una pared le pega a la máquina, esa pared se cae sobre otra y esa pared eh, golpea, aplasta, eh, lesiona a, uno, a un vecino de acá que lo tuvieron que llevar al hospital. Entonces no veo no yo, no entendemos por qué tanta, tanta rapidez, tanta premura, porque hubieran hecho las cosas más tranquilos. Eh, y bueno, y así como esa, hay un montón, un montón de irregularidades. Eh, por ejemplo, eh, nosotros acá como comisión habíamos pedido que esas casitas se construyeran, ya que son tan, tan, tan chiquititas, que se construyeran con techo plano, cosa de poder ampliar hacia arriba. Claro, porque me estabas diciendo hace un rato que eh, hay familias con eh, numerosas y que las casas no no eh, responden a la necesidad que necesita esa misma familia. Perfectamente. Eh, yo creo que acá el gobierno no tuvo en cuenta una cosa. Que acá las familias no todos son madre, padre y dos hijos, que es la familia tipo. Acá normalmente eh, son familias numerosas. Y en familia numerosa ahí no no tienen, ni aunque la fajen a la gente para que entre allá adentro, no va a poder estar toda esa gente en las habitaciones tan chiquitas que son. Eh, nosotros pedíamos también una ampliación para la gente esa, porque realmente no no sabemos cómo se va, va a poder ingresar tanta gente ahí. Ah, eh, en, en un dormitorio, por ejemplo, una, entra una cama matrimonial de dos plazas, una mesita de luz de un lado y del otro lado y a la otra no entra. Entonces, eh, todas esas cosas yo creo que podrían haber sido eh, escuchado nosotros presentándole. Yo no digo la solución, pero por lo menos proyectos de cómo hacer las cosas para que salgan bien. Pero respuesta del gobierno provincial, municipal y nacional todavía no se ha, eh no, no no se ha recibido ninguna porque recordemos que eh, estamos en un terreno que es de vialidad nacional, ¿o no? Sí. este bueno realmente otra de las cosas que nosotros vemos que está mal o que no no no han cumplido es que aquí del barrio no se movía ninguna gente de villa del tropezón que todo quedaba acá sin embargo ya ha sido llevado vecinos a Vicor donde decían que las casas eran más grandes que eran mejor que había eh, En línea de colectivo cercano que había el centro de salud cerca cosa que no es así las casas son iguales a estas. Eh, estuve hablando con una persona que ha sido trasladada ya allá y me dice que la casa siguió de cualquier cualquier cantidad eh de dónde estamos hablando de vicor barrio vicor que es donde ya hay anotadas cincuenta cincuenta familias más cincuenta familias más para ser traslada allá. yo creo o nosotros perdón eh, me expreso mal eh, nosotros pensamos de que esto todo es una jugada política porque las tierras y las casas en vicor valen un cinco por ciento de lo que puede valer una casa aquí en este lugar por el lugar eh, por el por el por el lugar en sí que están tan, tan hechas entonces yo pienso que esto de querernos Y sacando de a poco, saca 26, bueno, estas 26 se, se, se radican acá nomás. Pero las otras 50 que quieren llevar por un bar, se, se hablaba de La Rivera también, se habló de tantos lugares que ya ni no sabemos de dónde diablos es. Este, creo que eso es porque hay otros otras personajes que tienen intención de quedarse con esto, este lugar por el valor que tienen, por el lugar estratégico donde estamos. ¿Cuántas familias más o menos conviven acá, en el barrio Tropezón, aproximadamente? Y Alrededor de 300, 300 familias, más, más o menos. Y las que se están moviendo son un 10% las que están trasladando a las casas que todavía no están eh, terminadas, ¿no? Y sí, serían 78 familias, de las cuales 65 quedarían aquí en el lugar, Las otras trece en Alfonso Durán y Santana, que está como a tres kilómetros de aquí. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez, integrante de la Comisión de Vecinos del Barrio Tropezón.